Advierten que dos de cada 10 comercios platenses cerró durante abril. La Fundación Fun Plata realizó un informe sobre el cierre de comercios pertenecientes a todos los rubros en el casco urbano y periferia entre el 26 y el 30 de abril de este año. El relevamiento fue sobre la muestra de 4.739 locales y arrojó que un 20% del total se encuentra cerrado o en alquiler, mientras que hubo una desaceleración de cierres del 11,67% con respecto a noviembre de 2020. En el casco urbano de la ciudad, el cierre de comercio fue de un 23%. En tanto, en los centros comerciales de las localidades, el índice de locales cerrados fue de 17,47% y tuvo un descenso del 8% con respecto a noviembre de 2020. Realizan una colecta de invierno. Escuchamos lo que nos cuentan desde Radio Futura. Buen día, oyentes del informativo regional. Gran colecta de invierno en el hogar Chispita. El hogar que forma parte de la obra del padre Cajade y se encuentra en 151, entre 70 y 70 bis, convoca a una campaña de donaciones para las niñas de entre 5 y 12 años. Hablamos con Mónica Uge, coordinadora del hogar. Hay muchísimas necesidades. Necesitamos que la gente nos pueda ayudar con ropa de abrigo, frazada, calzado, todo lo que sea para los chiquitos, hermanitos de los chiquitos también, no, de los chiquitos que, que vienen a la casita Para ver si podemos, de alguna manera, poder aliviar un poquito la, este frío que se nos viene, ¿no? Y la, uh -huh. la ayuda a las familias también. Para acercar las donaciones, comunicarse al Facebook Casa de los Niños y Niñas del Padre Cajade o con Nicolás al 221-625-5537 o con Mónica al 221-567-3642. Reportó para el Informativo Regional, Radio Futuro. Un servicio que informa... Más cerca. La cooperativa El Hormiguero comenzará a vender bolsones de verdura agroecológica. Los productos se comercializan desde la huerta directamente a la Asociación de Productores Hortícolas de la 1610. La entidad es una asociación de familias dedicadas principalmente a la horticultura que se consolidó en el año 2012. La iniciativa forma parte del programa Sembrar Soberanía Alimentaria, que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. El almacén de La Quinta se llevará a cabo todos los viernes de 10 a 2 de la tarde en Camino General Belgrano y 466 en Citibel. Los bolsones se encargan previamente comunicándose al 0221 15 356 7880 o por redes sociales del hormiguero. El cielo está nublado en la región. La mínima para hoy es de 11 grados y la máxima de 16. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.